De la paz día martes conoces al capitán lisandro machain hablando. a vos lisandro machain ah, Te estoy hablando bien, Martín, a vos día, y a, a el señor oyente sí porque Ay, lo tratamos no, del señor somos respetuosos el señor y no la señora oyentes la cara, no nos llaman por teléfono, no nos envían sí. mail de hecho empezamos a sospechar que apenas si y tenemos alguno que otro exacto conoces al capitán copyright no, pero si me es una figura ¿qué? ¿a qué te suena? desagradable, <risa> claro, un bueno, antihéroe sí. exacto, es que una especie de antihéroe en realidad es, lo propusieron como un héroe pero por supuesto ¿quién va a consumir un héroe de esta manera? Es el, una organización y una organización en Canadá Los canadienses que por un lado Tienen un montón de bandas ¿sí? Que son muy copadas y que Abren todo este tema del, del copyright y demás, incluso algunos regalan un montón de sus canciones, sacan discos, los editan a través de internet que te los puedes bajar gratis. Los canadienses, que en general en todos los órdenes de la vida son gente copada. Exacto, son tipos muy copados, pero los políticos no y la gente de eh, Access Copyright que es una organización en realidad no es político es las empresas discográficas pero con apañados siempre por el senador de diputado toda la gente no sé en y algún que, que tiene otro allá? músico y algún que otro músico obviamente si no tuvieran la banca no lo harían bueno entonces esta organización se <risa> llama access copyright creo a este superhéroe un cómic sí, un ah, cómic una página web con cómic y además Le piden a la gente, mándennos ideas de cosas que pueda hacer este superhéroe Porque evidentemente nosotros no tenemos ni una sola idea Exacto de hecho, Pero se... no te pagan copyright si vos le mandas una idea No te pagan un carajo Te pusan tu idea para hacer un cómic y no te pagan nada Entonces este Capitán Copyright Que obviamente tiene los calzoncillos por arriba de las calzas Como todos los superhéroes uh -huh. eh, Tiene una página, una página web que es www.captancopyright.k k de... De, ah, de K de Canadá. K de Canadá, no de California. Copyright. K. sí Entonces, vos lo tenés a y que además educa a los niños de, de los, los bienes del copyright y los males de los la Internet. que lleva la piratería. El flagelo de la, de la Internet y la piratería, exacto. y eso acude a la escena. Cuando detecta que hay, están infringiendo la, la ley de, de, de derecho a de autor, y acude a la, la escena. Exacto. Se que es el una círculo C, la C. con la escena en el Exacto, medio. Exacto, que todo el mundo vio y todo el mundo conoce. Y cae. Cae y desmantee las redes de piratería y los mete presos, por supuesto. Y después están los amigos. Está el de la R, de claro. marca registrada, que también era la Exacto. Como todos los superhéroes, eh, no, no tiene ningún derecho a meter a nadie en cana, ¿sí? Porque no es la policía. Es, es como la en calzas claro es como la gum así que bueno, tienen superhéroe ahí, si quieren pueden meterse punto k .ca y obviamente cuando surgen estas cosas empieza un montón de gente a usar este superhéroe y paramos hacerlo parce. hacer claro, para mofarse. y hacerlo hacer un montón de cosas eh, siempre van desde lo guarro hasta los chistes finos así que si quieren pongan, también busquen en algún buscador Captain Copyright y siempre Primero, antes que la página oficial, te aparece toda la gente que se mofa, como decía Lisandro, del Capitán Copyright. Arrancamos Sholky Palky de martes con Beck. Dale, siendo ya las 12 y 8. Exacto. Beck que está por sacar un disco nuevo y que ya está tocando en, en la gira que está haciendo en Estados Unidos algunos de los temas que seguramente van a estar en ese disco nuevo. Como tiene una calidad decente, como para pasarlo y compartirlo con todos, vamos a escuchar algo de Lo Nuevo de Beck en vivo, por supuesto, social día. Se llama Soldier Shane, Beck, Lo Nuevo de Beck en Jockey Park. Un grabador periodista, tomado todo. Vamos a ver. 8204 El teléfono hotmail.com La dirección de correo electrónico Y la página web Es www.yolkipalki.com.ar Donde por ahora está el archivo De todos los programas de Yolki Y que más Lisandro Hay Un montón de cosas más que estarán pronto A aparecer en cuanto al programador CL Pase la bronca de haber perdido todo. Exacto. La única noticia del día de hoy, ¿cuál es? Y le tiene un titular así. A ver. Uah. Guerra de hamburguesas. Guerra de hamburguesas. Y ahí la imaginación empieza a disparar es, para cualquier sí. lado. Nos estamos imaginando hamburguesas <risa> mutantes que mutan sí. justamente antropomórficamente y empiezan a pelear entre sí. Estamos imaginando, si no, hamburguesas que abren... Los panes en forma de emulando bocas y que se comen entre sí. sí. O, imaginemos lo que en efecto pasó. Que <ríe> restaurantes sí. están disputándose un sitio en el libro Guinness por el plato más costoso. Ah, es la primera vez que vamos a hablar del libro Guinness. En este programa espero que sea la última vez porque la verdad que significa tocar fondo. La hamburguesa más cara del mundo. A eso... Hago? Aspiran. A eso aspiran. A vender una y salvar todo el año con eso. No, aspiran en el librito que le da muchos dividendos. Los restaurantes de Nueva York viven una insólita carrera por servir la hamburguesa más cara del mundo después de que un establecimiento de Madrid les arrebatara ese récord al ofrecer una hamburguesa al precio de 85 euros. No es tan caro. Sí. No me imaginaba una hamburguesa de 500 dólares. Pero por estamos ejemplo. hablando de un restaurante. Vos vas y pedí la hamburguesa y te sale 102 dólares. Sí. Es caro. Es caro. Para Yo Europa sé que tu poder adquisitivo Fíjate <risa> 350 pesos una hamburguesa. <risa> hamburguesa, un ¿Qué paroxi... tiene? No sé, después vamos a contar ah. Pero debe ser un paroxismo de sabores, como claro. decía. Ah, dan ganas de cantar y vitorearla. Ay ay ay ay ay, hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. oh yeah. Hamburguesa. Pero en otros Para nuestros idiomas. Hamburger Hay que vitoriarla en todos los idiomas. Hamburger Uy ayer. Hamburguer. Hamburguer. Boca. Eso era en chino, seguramente. Los menús del restaurante Debe Bistro Modern en Manhattan aparece la Debe Burger Royale, Royal, la Royale, ¿cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia Royale? Y Royale, Royal Royal, qué boludo, es verdad, Royal. La Debe Burger royal que según certifica el libro, de recorre recorrer la hamburguesa más cara del mundo, a un precio de 69 dólares. Pero hace un par de semanas el restaurante Stick en Madrid aseguró haberlo superado al incluir en su carta una variedad hecha con carne de buey tipo Kobe, a un precio Opa. de 102 dólares. Kobe, Kobe es el Kobe beef. Es, es el bife japonés. En este caso creo que va a ser neozelandés. pero Bueno, después pero es lo mismo. Sí, Claro, debe ser de la misma familia de Cobes Claro, como siempre hay gente que es Que no puede disfrutar de un plato en paz Bueno, resulta que casual y sospechosamente En la burguesa de mi chaval Había una ¿Pero ah, ¿qué fue? y ¿Pagó 102 dólares? ¿Y ¿En el restaurante Está o bien. lo llevó usted a su casa? Eh, sí, por la tarde por la tarde Queda claro Estoy enojadísima y si tenía canicas en la hamburguesa como para que no y pero eh, pedió la hamburguesa especial que viene con una canica de oro de regalo la y royal, se queja encima eh. la royal rompiendo los prejuicios que pesan sobre la comida basura los cocineros de stick eligieron la carne más costosa y exquisita la conocida como wey de kobe y que solo se produce para la exportación en nueva zelanda Ahí teníamos mi dato anteriormente transparentado Los ¿Eh? neozelandeses no lo pueden comer a esto, está vedado para ellos. Se exporta. Solo, claro, solo, te solo esos Madrid... famosos cortes de exportación. Claro. Y, Carne de buey. Y ¿sí? no la preparan como comúnmente se acostumbra con las hamburguesas, ¿Ah, no? en, en picada. ¿No? Sí. ¿No? No la tiran en picada, sino que la <risa> tiran en filetes sería más cercano no un lomito. Una... Claro, es un lomito de wey, Kobe. Eh, bueno, pero allá no conocen el lomito, entonces Hay le... Que llevárselo. le dicen hamburguesa al lomito. Claro, cualquier cacho de carne le dicen hamburguesa, pero están... Claro, claro, cualquier están carne que esté entre sándwiches, que estén entre, que estén en entre panes. panes. Ajá. Y si una milanesa que también le dicen hamburguesa. Y sí. Así que esta sería una hamburguesa súper cosmopolita, como tantas otras comidas. Es sabido que todos los países y las culturas del mundo tienen diversidad de comidas en sus mesas. Uf. Pero es muy raro que todos compartan una especialidad gastronómica en común. La hamburguesa. La hamburguesa. Hoy traemos a ustedes la, la delicia del manjar blanco. ¿Eh? Este plato conocido por los es de españoles y colombianos es manjar blanco a conocido pasar. en Colombia, claro. <risas> y aunque en Colombia agregan a este claro. postre unos ingredientes extras, <risas> la y sabor se mantienen. <risas> no dijo nada, no dijo nada. La dejó, la, lo, lo entendimos. Sí, sí, sí. Usted si lo usa la cabeza del otro lado, se da cuenta de todo lo que hablaba este muchacho fíjate cómo, se, de, de, cómo termina connotando diferentes cosas si fuera un manjar blanco hecho en Alemania estábamos imaginando qué cosas, otras claro eh, o sea, un manjar blanco hecho en Colombia inmediatamente nos remite a que sí, a eso sí. manjar blanco hecho en... la Antártida eso un sándwich de eso. hielo Uh, lo dijiste estamos tratando de no decir nada La carne se sirve con un pan especial hecho con amapolas. Ah. Como todos los panes de hamburguesa, que viene con la sémola. No, claro, semula, la semula, no, la, pero esta es amapola. La, pero cómo se llama la el sésamo. Sésamo. El sésamo son semillas de amapola. Bueno, pero esta es si lo es amapola. Si por eso Elaine termina teniendo. El, ¿Te acordás <risa> en el capítulo de Seinfeld que Elaine le da que barra claro, de opio? Eso. Porque en realidad comía pan con sésamo. Pero bueno, no importa. Y se acompaña con tomate tipo raf, confitado, chalotas con potada, cebolla roja frita, brotes de lombarda y canónigos que no sé qué serán, serán unos curas que van ahí y sin ketchup y mayonesa Debe estar muy buena la hamburguesa <risa> Realmente debe ser muy La carne de la debe Burger Royal es uh, salomillo molido Esta es la otra, esta es la que perdió ahora salomillo En vez de tener el, el Kobe ese tiene salomillo molido Pero el secreto A es el tener... chancho Claro, el secreto está en el relleno, carne de costillas asadas durante 12 horas en una reducción de vino rojo Oh, foie gras, trufas negras Papá Y una selección de tubérculos que suponemos que serán los más caros y sabrosos tubérculos Y no los tubérculos cualquiera que uno consigue en la verdulería amiga Sí, yo lo que creo que hacen es agarrar el plato más caro que tienen con carne Y le ponen dos panes y la mierda, la hamburguesa más cara del mundo no, no, no, yo insisto, tiene todo eso. Está durante 12 horas vos vas a tener que pedir el día anterior. Claro, sí. Sí, sí. Le, de hacer reservas. Pero los jóvenes no pueden todavía acostumbrarse a estas hamburguesas. Y las madres terminan refunfuneando como siempre con el niño que no me come la comida. Yo lo que quiero verla, que si hay de cenar y la pez es un yogur, que se tome un yogur, pero que no se levanta ahora a las once y media, se me coma una ciruela y a la hora de comer, ¿eh? lo que vamos a comer también mi usted sí la comida de mediodía parece ser quedarse bien pero es que no entiendo que nada dice, señora. Y señor él tiene que ordenar las ideas antes de empezar a hablar esta señora no sé a dónde apuntaba sí, sí. que el nene bien, no pues. le come se come se va se le escapa tipo 11 de la mañana se escapa de la escuela se va y se come una hamburguesa de 70 no, se dólares celuela. Y después no me come la, y no me come no me, la hamburguesa, no me yo creo, le pago 102 dólares la hamburguesa y después claro. y no me la come. No, porque no le gustan los tubérculos. No le gustan las trufas, seguramente. No, obvio. Terrible. Así la hamburguesa con doble ración de trufas negras es en efecto la máscara del mundo, pero el dictamen definitivo. En esta carrera, y Billy se convierte en superhéroe, lo no deberán dramático. hacer los jueces del libro Guinness. Y como dije, Billy estará en los próximos bloques. Los jueces del y libro los jueces del libro Guinness lo que hacen es ir y decir ya está sí es verdad ya, no me voy ¿Es a grabar a un guillet si ¿Sí, que la máscara no. esta es más canción mira la la carta nada más ni más ni menos pero comen le darán una de la sí. hamburguesa para probar seguramente qué no sé no te estaba prestando atención bueno <risa> te estaba tratando de disimular te <risa> juro hace <risa> dos preguntas que estaba respondiendo con con ambigüedades El especial de esta semana trata es que de la playa. New Wave francesa. Arrancamos con Martin Dupont haciendo Brittle Hero y después moderna haciendo Switch on Back, Prende a Back. tener un canal de dibujitos que se llame bocha she... <ríe> Yolki Parky. lindas ideas para un mañana mejor Comment tu Producción de Yolkipalki se automedica. Una marea azul, plax, huracán, ticlofenaxi, luego un río de ribotril. La esquina de las match en Yolky Palki 845. Me estás tirando una cortina, Alisandro. No, está la cortina de ahí, la cortina de ahí. Está mezclando dos cortinas. No te pongas a cumplir roles que no sabes. Se fue Lisandro de aquí dentro y se fue a operar y está tirando. El rata, ahí está, ve, Ahí está. El, el ahí estás haciendo un mashup en vivo. El rata apaga la radio cuando se va. Ahí está, ahí está, mezcla, mezcla. Sobre que no gasta piel en la radio, apaga la radio. Escuchen, escuchen las mezclas del operador. Magnífico mezcla de las perillas Es un DJ, es un DJ. Bueno, los mashups de esta semana son de un tipo que se hace llamar DJ JR. Casi, medio.. ¿Cómo se llama? cuando empieza significa algo dice se, se lee igual para atrás para adelante, eh, adelante palíndromo no, no. no cualquiera palíndromo no algún sí, ah, no, palíndromo es enunciado que se lee en el derecho y al revés a, a, claro. an anagrama anagrama creo que es. no anagrama no anagrama es que tiene la misma letra una palabra, ah, palabra distinta. La misma letra. cómo se dice el bueno falta rico. una sola sí, bueno. pero que el nombre artístico es caos productions sí la producción del caos Y este tipo es un fanático, fanático, fanático de Franz Ferdinand. De hecho, armó toda su página web copiándole el diseño ah, al el... último disco de Franz Ferdinand. Ah, pero no robó directamente. No, claro. Ah. Usa, usa la, la tipografía, los colores, más o menos las formas geométricas del disco nuevo último de Franz Ferdinand. Pero uno a veces no sabe esas cosas, como uno no se compra discos, entonces claro. nunca sabe cómo era el bucle y pero vos desde el internet lo ves en algún momento yo para el de la oreja de bango tenía tres opciones para comprarme el bucle de luzco que era de cajita de cartón sí. 50 pesos con un dvd <risa> el de plástico 40 pesos con el dvd y yo me compré el más el básico de todo que era el cd solo sin con, cajita no con cajita 30 pesos. un cdr 28. escrito a 5 pesos 28 pesos 28 pesos rica una, una gana una una gan. gan. www punto djjayr.com, sí, djjr.com Ahí tienen un blog jr. Vamos de Dallas. No, y r Un Como blog actari -Y. Tienen todos los mashups que hizo para bajarse y además tiene una cosa muy interesante que son los dance casts. Ajá, algo novedad. Un dance cast. ¿Qué es el dance cast? Básicamente es El, el tipo este va y pone música en una fiesta, entonces se usa algunos mashups, lo mezcla con algunas canciones en vivo y demás, entonces se graba toda su sesión Repertorio. de DJ, claro, y después lo sube a internet y vos te bajás entero y si sos muy chanta decís, oh, voy a pasar música, y vas y le pones play y tenés toda la sesión de DJ armadita como este tipo. Entonces puedes durará a durar y durará. Puede, hay algunas que duran 60 minutos y van hasta 90 podés recrear una especie importada exacto y no sé. sí, genial vamos a escuchar entonces a dj J. Air haciendo primero empecé Are you gonna be my animal que mezcla el tema de Jet, Are you gonna be my girl uno de los temas que usaban en la campaña de apple del apple shuffle cuando salió el apple shuffle que era una porquería mm. que no tenía visor y Mezclado con el tema de Pero los na, Muppets. nació para ser así. Con Manamana Maná. Fue la estafa más grande de la historia del iPod Jack. Exacto. Manamana de los Muppets. Y después vamos a escuchar también a DJ J.R. haciendo Blitzgear Grab. Que mezcla el tema Blitzgear Bop de los Ramones. Pero ninguno de Frank Ferdinand. Un clásico. ¿El clásico este. Con Little Trim. De Trina. No, el Trim haciendo Grab. Después... Para otro día que vamos a tener algunos temas más de él, vamos a escuchar dos mashups con Franz Ferrina. Pero hoy... La no. gente extraña las fiestas de mayap Exacto. Hoy preferimos Are You Gonna Be My Animal y Please Get Grab. Los mashups de CDJJ Air, Chaos Productions. Park, y yo, para Ya. <risa> And come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. One two three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. Take my hand and come with me Because you look so fine That I really wanna make you mine you look so fine That I really wanna make you mine oh. <laughs> One, two, three Take my hand and come with me Because you look so fine That I really wanna make you mine I said are you gonna be my girl Phenomena Phenomena Phenomena Phenomena That was wonderful. Bravo. I loved it. That oh, was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. I was terrible. Get him away. Hey, boo, boo. Oh, my God. You say you wanna push it, but you're pushing it through Girl, let's push you aside and show you what to do You got to grab it, grab it like you want it Grab it, grab it like you want it you might not get the chance another day. Don't so take a lesson, and I hope you learn that if you push it, it might not may Ooh, baby, baby, baby, baby, ooh, baby, baby, baby, baby. You got some It's yeah, cause I'm nice It's quite because I'm nasty You Don't need to know these Cause I did so Last time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 Buenas noches, disculpen la tardanza. Tranquilo. ¿Aún fue un día uh, agitado. Sí, vamos a o sea, escuchar algo muy muy tranquilo. Así, muy medianoche, relajante. un día agitado. Sí. Oh, fin. fin. El fin del día. ¿Me escuchás, Martín? El principio de un nuevo día, sí está saliendo. Fin de oh. la noche fin de la noche fin de la noche no. o comienzo para algunos algunos si vas ahí a Corrientes y Urquiza y empieza ¿Qué? la noche ¿Qué es en, Ay, en, en el, mini el, bar, mi mi el mi bar en el minimarket ese que minimarket hizo el símbolo internacional sí, de el las comillas para decir minimarket no claro. sé por qué es Porque Porque una cosa rara que pases ah. a la hora que pases el día que pases ese Esa cosa está toda azul, en droga, seguro. droga, Punchi, azul. <risa> y si en sí no, ni. Y es raro, es raro pasar un martes y que esté lleno de gente. Celular. ¿Qué palabra adolescente, punchi, eh? Pero la Pun todo chiste, todo. Chiste, nosotros en nuestra época no no una pues decía, ¿eh? "Tecno, si quería hacer bien genérico, es tecno." No, no, no. Después del tecno vos te dabas cuenta que <risa> era específico. un house. Pero el ¿Cómo? Punchy House. Punchy house. <risa> <risa> el punch house. Punchy House. Bueno, Marcela, ¿qué Bueno, vamos a hablar de Rosario Blefari. Rosario Blefari. ¿De dónde es Rosario Blefari? De Mar de Plata. la ah. niña nacida en Mar de Plata. Se llama Rosario y se llama Blefari. Se llama Rosario y se llama Blefari. En suena, la... suena Mar Platense esto. Nos suena a Rosario a así, cagado de frío con un gorrito de lana. Y en invierno, que no existe nadie en Mar del Plata, que no hay nadie en la calle, ni siquiera en la costanera, está así, que luego freo en la costanera con los auriculares puestos, y así que rompe las olas y de golpe te tiene que tirar para atrás, porque hay veces contado, que se junta, imagino. se te junta te mucha ola y se te viene todo encima el agua. Tienes te que tener cuidado. Bueno, para que lo ubiquen a la chica esta. Yo te digo dónde se está Pero bueno para con... escucharlo, eso, Mar del Plata sí, también para escucharlo por una, una noche rosarina, así, caminando, cuando no hay nadie en la calle, está bueno también sí, pero es música de frío, sí, eso eh, es innegable, sí. parece o sea, yo voy a ser el único tarado que se va a volver sin escuchar música, hoy a, te va a volver escuchando Rosario Breffar y Martín Parodi se vuelve escuchando lo que sea que escuches un misterioso reproductor de MP3 eso es lo malo reproductor de MP3, es tan salado que no te deja ver que está escuchando el otro También el otro con un digma por ahí que se llove se ve pipear algo pero no esa cosa no se sabe no, que no, es no, no, más, ejemplo... más cerrado el digma, porque en el coso puede pispear que es lo que te sale claro, en la pantalla el, pero el, y el otro caso, cosas, no lo ve girá la cabeza para tratar de ver el disco a ver si dice algo <risa> no dice nada porque es un disco grabado y encima grabado. tiene un visorcito así chiquitito claro. así que no puedes leer no nada nadie puso animaciones alrededor del combo para las ventanitas lo que pasa es que son todas las ventanitas de distinto tamaño pero estaría bueno engancharla así una animacioncita te probar bueno Para que lo ubiquen Eso. a esta chica, ya no tan chica, porque nació un 24 de diciembre de 1965. Señora. Ah, oh, mira, no. Ya es una señora. Es la protagonista de Silvia Prieto, una propaganda, una, propagand no, una película. No? No. No, la señora esposa de, la de esposa Vicentico, exactamente. ¿Y, ¿Pero quién era Silvia? Pero no es ella. No es ella, ah, es Silvia Prieto. Claro, don, exactamente. Y para el que tenga conocimiento de causa es la ex cantante de Suárez. Esta chica. Esta chica. Ah. Un pero hubieras empezado por ahí. Por ahí. Hace dibujo de collage también. También. Y filmó muchas películas porque también trabajó con María Luisa bar La desaparecida María Luisa Benberg en Yo la peor de todas. Desapareció María Luisa. Sí, Murió. Mira, toca en el lugar es como Matirla. No desapareció, la desaparecieron. Sí. ¿Tocara? Claro. <risa> en en casuchas de los y Son Lorto. los antros de Mar del Plata. O, en, o de Buenos Aires en todo caso. Bueno. También, bueno, tiene una larga lista de, de películas y de cortos que.. Fíjense en alguna página ponen y la y ponen el nombre de Rosario Blefari, lo que se le aparece no es así. La página donde eh, decila www.rosarioblefari.com. Blefari, ves, Blefari, así, Blefari, larga, así y barri, latina, como safari. ¿Cómo suena? Rosarioblefari.com. Bueno, tiene Va. tiene dos discos como solista, el sí. primero es del 2001 que es cara Y el segundo es Estaciones, que le da título al tema que estamos escuchando a Cortina, también. bajo el, Que salió bajo el sello, que es muy lindo el sello, el nombre del sello. ¡Feliz año, ¡Feliz año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Ella nació el 24 de diciembre, no sé si oh. tiene algo que ver. ¡Qué cagada, ¿no? Para ser chico y nacer 24. Sí. <risa> para tomá, la madre, no regalo. para el chico. No, para la madre. dice, bueno, un regalo de las dos, los dos juntos. Bueno y no hay mucho más que decir, Emma, hay que escuchar su música. Vamos a que escuchar que ¿Un, un tema madre de cada de disco. Madre, no, un tema, los dos temas de Estaciones, porque el ah. primer disco cara a mí no me gustó mu ah, mucho. no bueno. sé Entonces porque se ganó el derecho de ser pasada Por el segundo por, disco. Por el segundo disco Estaciones que me gustó muchísimo a diferencia. Con un de solo disco te alcanza acá. Yo cuando paso la oreja de Van Gogh, respeto su discografía anterior y la sí. presente. Pero a vos te gustan los dos. Pero solo vos. Los cuatro. Los cuatro. ¡Ah! ¡Oh! Es mal, loco. Pero nos tiene que bajar Martín Paró de internet ¿no? Sí. No pienso comprar. Claro. Dale. Exacto. Bueno, Obvio. escuchamos. Eso, vale. Escuchamos eh, Bosque Petrificado primero y Vidrieras después. Lindo. Rosario. Nombres. Sí, tiene, todo, tiene muy lindos nombres este disco. Rosario Blefarín y Yolkipalk. Hoy ha muerto el señor Pechowilla, el echechewal mexicano, hoy moría en su tierra Chihuahua, en su tierra era Guadalajara. Show ki palgi, recordando los grandes próceres de esta América. No queremos sensibilizarlo. En Yolki-Palki nos estamos dando cuenta de algunas cosas. Nos vámonos de Yolki-Palki. Esto se termina 4.11.80... No, no sé para qué voy a decir. No voy a decir el teléfono. ¿Y qué te va a llamar ahora? No, nadie. No nos llamen, no nos llamen. ¿Cómo? Pero bueno. No anda, no anda tu micrófono. Te quedaste sin micrófono, Billy. Habla, yo te tradujo. Hola. Hola. Ahí, toque, toque, ahí está. ¿Tá? Ahí está. Buah. Bueno. Eh... 412-8204. ¿Me lo de memoria? Eso, sí, señor. Sí, mm, señor. Muy, ¿no bien, sabes, cuando muy soy, bien. Cuando estoy fuera de la radio me agarra la laguna mental y estoy. Me imagino la voz tuya diciéndolo entonces peor lo tengo que andar imaginándome la voz de Parodi y para cortarme el teléfono de y la radio Generalmente ¿Y imagina la voz de Parodi y para otras cosas el, Es la voz de la conciencia, ¿sí? No imaginar, Soy la voz a de tu conciencia diciéndote qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer. No, hoy me hiciste correr, yo tenía tu voz en la cabeza cuando oh, llegaba. Obvio, diciéndote, ¿Eh? son las 12 y 5 pero minutos. Es, pero no sé si vos crees Por ejemplo, uno está tranquilo, ¿no? Y de repente mira, dos, bien, bien fácil dos 2 y 5, decía. O y de repente me imaginé paro diciendo. ¿No tenés, ayer me piteaste de arriba abajo, y dije, más o menos bien. Pero dije, no, no, no, no. Y me venía con toda la culpa. Horrible. Esta semana horrible es el que llega tarde. Esta semana estamos presentando el disco nuevo de Tom York, el primer disco de él como solista. El disco se llama The Eraser, el borrador. Y hoy escuchamos justamente el tema que le da nombre al disco, The Eraser. ¿Borrador es Tom como, York, pará, ¿Borrador el disco, como sustantivo del borrador? No, no, no. Como la persona que borra. El sí, borrador. El borrador. Tom York haciendo The Eraser. Hasta mañana. Esto fue Yorky Palki. Chao.